De buenas no sabe Que a las mujeres como lo dicen negrales La mujer que no me quiere de cosas buenas no sabe Dame un consuelo mamá, que yo me voy mañana Dame un consuelo negra, que yo muero de pena. felicidad tullamo a las mujeres con mi modo de tocar la mujer que no me quiere no goza de felicidad dame un consuelo, de lo mama que yo me voy mañana dame un coto negra ellos mudo de pena dame un coto hi lo mama yo me voy mañana acordeón, La mujer que no me quiere y es dura del corazón Yo a las mujeres con el lado de mi acordeón La mujer que no me quiere y es dura del corazón Dame un consuelo mamá, que yo me voy mañana Dame un consuelo negra, yo muero de pena